Al gran polígono. Buenas tardes, buen viernes para todos, otra otro capítulo más de esto que es AGPS, al Gran Pueblo Salud por la FM Riachuelo. Tengo el agrado de presentarle un equipo hermoso como es la señora Patricia Amarelo, bienvenida. Hola Chani, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Ale? Bienvenido Alejandro Lucero. Señorita, me parece. ¿Señorita Alejandra Lucero? No, no. Ah. <risa> bueno, no se sabe. <risa> Hay días que...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 de nuestro territorio nacional y como siempre nuestro no te enfermes cama nos acomodamos con un temita jr gracias nos vemos buscando bien o mal una salida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 caras diciendo que todo va a estar bien No existe acá, ya no existe acá, no existe ese frío que te trae.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 Eh, seas se siente y, y hablaba de, de los territorios y de las de los barrios populares no lo escuchamos nadie llega a fin de mes claro eh, no, no es, nosotros ya la venimos padeciendo hace años y es como que nos reinventamos continuamente pero la gente tiene dos trabajos y la gente que calcula ¿no? muchos compañeros que no cobraron eh, su potenciar pero uh -huh. lo, lo pasaron de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 Sí, no, no, no sé, primero porque no hay nadie ahí los cerros de Milei. No te atiende nadie. No, no, no, no te atiende nadie, no te atiende nadie. después eh la policía cortando la calle Maipú, que no la la Graciela, no, que ha cortado, por eso pudimos pasar los cuadras porque la verdad que lo que han cortado, no los colectivos puteando a la policía para que no corte todas las calles. Me parece no, bien se, que se está no. dando vuelta todo, sí. que se esté dando sí, vuelta a sí, la tortilla, sí, sí. como dice Gale, sí. Era era muy muy muy hasta dantesco te sí. diría, porque es una parodia, es la Argentina se está convirtiendo en una parodia dramática. Bueno, ahí muy cerquita, muy cerquita de Avenida Maipú, a la altura de la Quinta Presidencial, donde en realidad tendrían que estar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 FM Riachuelo, 100.9 FM Riachuelo, compartimos este suelo G, G, G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 Jim, Apaga la tele i prende la ràdio de tu barriu.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 Y tenemos que ir todos, sin discriminaciones, los intelectuales y los artistas, los cojos, los mudos y los ciegos, los que pueden y los que no pueden. Es darnos ánimo, encendernos los fueguitos, recuperar los ideales, tener siempre encendida las luces del circo de la vida. Aunque los payasos estén tristes, la soba de los trapecistas derruidas y la carpa remendada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 Somos musiqueros, porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. duda y el temor, somos alquimistas de la gran revolución, somos mensajeros de la lucha y la Madres de dolor somos mensajeros de la lucha y la verdad somos